Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo? Pablo? Buen día, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, bueno, todo bien. ¿Tenés noticias, información? ¿Estás como de cronista de exteriores? Un poco así, ponele. En、bueno. realidad、eh, estoy acompañando a una amiga y, y, y bueno, acá se cruzan las, las, las situaciones, ¿no? De, de estar por ahí en, en Radio Kermés y, y de paso, digamos, me parecía que si, si querían darle cobertura. al juicio que está comenzando en estos momentos.、Eh, estoy en las puertas de、eh, la ciudad judicial donde está el fuero penal y está comenzando el juicio a Mauricio Tolosa.、Eh, la acusación es por abuso sexual con acceso carnal contra Victoria Torales. Así que acá estamos、eh, la grupa acompañando a, a Victoria. Torales, Es una cuestión fundamental el acompañamiento a una víctima que después de los hechos que ocurrieron en el año 2012, cinco años más tarde logra、eh, tomar las fuerzas necesarias como para hacer、eh, la denuncia y recurrir、eh, a la justicia. Así que esta es la oportunidad también del de Poder Judicial de, de resolver respecto de esto y tratar de reparar、eh, los daños ocurridos. n o El juez es Gastón Boulenaz. Son cinco jornadas de, de debate ...este... Y, y está comenzando en estos momentos. Lo que les puedo contar que d i g a me o s m parece importante resaltar es que hoy a la mañana ...este... Victoria Torales estaba citada para estar a las ocho menos cuarto en este lugar. Este, la jornada indicaba que comenzaba a las 8 de la mañana y a la misma hora este, fue citado Mauricio Tolosa y a ambas personas las hicieron ingresar por la misma puerta. Este, incluso estuvi, tuvieron la intención de que estuvieran aguardando hasta ahora que, que estaría comenzando en estos momentos recién todo este tiempo. Como、compartiendo el mismo espacio y el lugar de espera, a lo cual este, Victoria se, se negó y, y, y los ubicaron en distintos lugares. Pero digo, estas son cuestiones que se siguen sucediendo, se siguen señalando y se siguen pidiendo, digamos, el,、eh, el cuidado de las personas que están involucradas en una situación como esta, y parece ser que. Eh, digamos, si sigue pasando lo que pasa es porque hay una no escucha ¿no? en todo esto. Es decir,、sí. eh, eh, ingresa por la puerta de Victoria y este, por el mismo lugar, esta persona que, que pasó por, delante nuestro ingresa en el mismo lugar. ¿no? Sí. Se está investigando un delito que, que no debería、eh, cruzar víctima con victimario. Exactamente, exactamente. Y además ingresaron a un, a un espacio donde las dos personas iban a quedar esperando hasta el momento en ser atendidas、sí. este, una hora y, digamos, es、eh, una cuestión muy simple de, de cuidado de las, de las personas que, que el, casi que por una cuestión de, de humanidad, de sensibilidad y de empatía con la situación debería ser algo tan simple como eso, n o como、mm. ser tenido en cuenta. Y sin embargo, bueno, hay que, hay que reclamar, hay que pedir y hay que insistir en que este tipo de situaciones no, no ocurran.、Mm. Eh, se calcula que, bueno, hoy van a estar los、eh, testigos de, de Victoria Torales,、eh, hoy y mañana, y se prevé que... Los testigos convocados por la otra parte van a estar el lunes y el martes de la semana que viene. Después se escucharán los alegatos. Y después, bueno, la justicia tiene unos 10 días, creo que son, sí,、eh, sí. Para, para poder determinar a ver cuál es la resolución de, tomada por el, por el juez Gastón m u l e n a s en este caso.、Mm. Así que, bueno, acá vamos a permanecer. Si Victoria saliera este, en los próximos minutos y, y digamos. De que termine la mañana periodística de Radio Kermés y ella tiene voluntad de hablar, este, estaríamos、eh, compartiéndoles también un testimonio、eh, al finalizar la, la primera jornada de este juicio. Vero,、claro. ¿sabes si ella va a declarar hoy no? Eh, eh, sí, sí. Ah, ella va, va a arrancar el juicio con la declaración sí, de eso. Sí, es la primera persona、Bien. en declarar.、Hmm. Este, ella además、eh, tiene, digamos, una.、Eh, digamos, un, un convencimiento y un ánimo、eh, total en ser escuchada. Y es más, este, la intención de que la justicia haga de esto un juicio oral y público. s u pedido es, va a ser ese.、Mm. Este, quería sí, que fuera mí... de manera oral y、claro. quería que fuera público, porque, por, porque digamos, una vez que decidida a, a, a que se sepan los hechos y a relatarlo, Este, está decidida por, por, por que la sociedad en general pueda llegar a tener acceso a esto que está viviendo y ocurriendo y que sirva además también, me parece que también hay una, una necesidad de, de, que, de que cada persona que atraviesa por esta situación y toma la decisión de, de llevar adelante digamos, la búsqueda de, de justicia a través del sistema judicial, Hay un convencimiento de que es importante también que la sociedad en su conjunto sepa, porque también se puede, digamos, puede s t o llegar a tener un impacto favorable por las muchísimas víctimas que, que no se animan, que no se atreven, que no pueden directamente hacerlo, porque hay, hay tanta vergüenza y hay tanto miedo y hay tanto estigma y hay tanta cosa que impide que, que las víctimas vayan en búsqueda de justicia. Los delitos. sexuales tienen esta cuestión, ¿no? Es、uh -huh. decir, la víctima se ve tan afectada por la situación que es la primer a batalla es vencer justamente el miedo y es vencer la vergüenza o vencer. Todas estas otras cosas que son construidas por la sociedad patriarcal en la que vivimos. n o Entonces, ¿de gato? En sí, no, sí, no, sí no, decime. No, no, te decía que、eh, habitualmente los delitos de índole sexual no permiten el acceso al público, que sean públicos los, juez, los, los juicios. e x a c t a m Por eso es lo,、sí. lo llamativo ¿no? de esta decisión, de、sí. este pedido que va a s e r Pues yo no necesito que me cuiden, yo lo que necesito es que hagan justicia, porque yo ya. digamos no quiero que me cuiden de la vergüenza porque no, no, no, no está sintiendo vergüenza ni miedo digamos es una barrera que ya logró atravesar victoria entonces este es probable que le digan que no,、sí. ¿no? Este, por, por todo esto que vos decís sí, sí. pero digamos eh, estás eh, dispuesta a, a, a manifestarlo de esa manera como para que también pueda llegar a servir para otras personas que puedan estar atravesando situaciones como estas y que Eh, es uno de los delitos que menos denuncias existen, ¿no? Justamente por todo esto, por、sí. el miedo, por, por todo lo que hay para vencer. Así que, bueno, acá estamos. Bueno, pero、eh, bueno, si、eh, sale Victoria y tenés la oportunidad de charlar con ella, bueno, estaremos、Dale. atentos acá. d a l e bueno, muchísimas gracias, c o m p a ñ e r a